Actividades que va a haber hoy, eh, ahora ya arrancan las actividades en el Consejo Deliberante, va a haber dos comisiones, una de ellas, la primera es administrativa, va a, ser, va a empezar ahora a las 9 de la mañana y este viernes va a haber sesión del Consejo Deliberante y veremos si por estos días ya vuelve el Intendente Luciano Di Napoli, de su licencia. Debería volver mañana 22. Claro. Sí, pero sí, tampoco ajá. es que hay alguna información. Reapareció oficial. con un Esta comunicado, noche. ¿no? ¿Cómo? Reapareció con un comunicado en las últimas horas. Pero también ha estado apareciendo en redes sociales. Ah, eh, mira. En, eh, haciendo publicaciones de algunas actividades oficiales de la municipalidad. Ah, sí, sí, pero bueno, sí. Sí, qué sé yo, que te dice, se falta la feliz en la cuenta de claro, Luciana El videito de la feliz, eh. el videito de, de, de la, de la Cayunanue, digamos. Sí. Eh, pero bueno, por lo menos aparecía. No sabemos si volvió de, de cuerpo presente a la, a la municipalidad o si va a volver mañana. Por eso todo en este rato vamos a ir averiguando. Hasta anoche había un silencio estampa en casi todos los, los funcionarios que consultamos. Así que veremos si, si vuelve, pero sí va a haber sesión este viernes 23, seguramente con la presencia nuevamente de la viceintendenta Paula Grotto ya a cargo del... del Consejo Deliberante. Claro, sí. Eh, hasta el 22 tenía la licencia, así que va a reasumir este, mañana. Va, va, bueno. ¿Van a volver mejores? Bueno, eh, esperemos. Sí, con, descanso, no sé, descansados, más va, descansados, más vale. No descansados. No sé bueno. si mejores, eh, volverán, qué sé yo. No, la verdad que no, no tengo información respecto a eso. Diez y media de la mañana... Eh, ATE, eh, la Asociación Trabajadores del Estado, va a hacer una conferencia de prensa por la situación que se está viviendo en Jujuy. Así que vamos a estar atentos también con eso. No sabemos si van a anunciar alguna medida de fuerza, pero sí se está hablando a nivel nacional de una posible medida de fuerza. Veremos si eso se concreta y hoy lo anuncian para qué día. Pero sí hay que decir que mañana, jueves, hay un paro nacional de UTELPA, también relacionado con los hechos de... de violencia en Jujuy, así que y sobre todo el pedido de, de la docencia jujeña, y mañana va a haber clases en toda la en todo el país, eh, por supuesto en Santa en la Pampa también, pero veremos si desde Ate hacen algún anuncio respecto a esta situación puntual. Bueno Mauro, bien, sí, por ahí están esperando que se convoque a nivel nacional también. Eh, eh, claro, media... seguramente sí, deben estar claro. esperando sí. esa esa jugada. Bueno, eh, nos reencontramos luego, entonces. Volvemos cuando sea necesario.